Egunon Gucci, Guccio y bienvenidas, bienvenidos a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Reatía. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2012, comenzamos este magazine. Recordaros que estáis en la sintonía de Berriozar y Reatía en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en eguzquiplaza.net. Ahora mismo tenemos una temperatura en Berriozar de 17 grados con cielos nublados y parece ser que tendremos posibilidades de lluvias a lo largo del día. Eso sí, las temperaturas permanecerán cálidas, eh, bueno, especialmente cálidas, eh, especialmente tratándose del de mes de octubre y es que esperamos máximas de hasta 24 grados a lo largo del día de hoy. Hoy en Berriozar y Riatía hablaremos de Caja Navarra, de todo lo que ha ocurrido durante los últimos años eh, y de todos los problemas que han ido surgiendo y de la parte que nos hemos ido enterando. De todo ello nos hablará Pachi Zamora, que esta tarde ofrecerá una charla en el Culturgune de Berriozar. La charla será a las 7, pero antes nos adelantarán varios de los factores y varias de las coordenadas por las que discurrirá esa charla Pero antes de todo ello tendremos otras muchas cuestiones que tratar, mucha actualidad de la que daros cuenta en nuestro boletín informativo, ya sabéis toda la actualidad de Berriozar de la comarca de Pamplona y de Nafarroa y eso será en breves minutos, en breves instantes mejor dicho, así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o porque el Berrión de hoy va a comenzar. Comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos en el Colegio Mendialdea. Y es que Mendialdea Guraso El Cartea ha decidido seguir adelante con las movilizaciones. Ha decidido. Continuar, esta vez eh, se concentrarán en el Parlamento. No es eh, la primera, desde luego parece que no será la última. Ayer mismo, unas 200 personas, entre padres, madres y alumnos, marcharon desde la plaza Donantes del casco urbano de Berriozar hasta los colegios públicos Mendialdea 1 y 2 convocados por la APIMA de Mendialdea 2, mendialdea guraso el a partieron hacia las 8 y 20 desde este punto para reivindicar una vez más al Departamento de Educación que siga financiando el transporte escolar a los alumnos. El trayecto no estuvo exento de incidentes, ya que en la carretera que se dirige a los centros colisionaron dos vehículos, uno de ellos el de una madre que acababa de dejar a su hijo. Ayer pudimos hablar en directo con Charo Castañares, miembro de la apima mendialdea Guraso kartea que nos contó el ambiente que se vive en el seno de la asociación. het bueno, pues, pues, si parlement de nauwere het parlement is een de abenduko de het aardig de eh, sarkoera transporte aribus en de gu konbokatu dugu konzentrazioa biharko, uh -huh. goitzeko amarrek parlamentuaren aurrean. Uh -huh. Beraz, bihark konzentrazioa, ez dakit oso baikor zareten nola amaituko den afera hori parlamentuan? Bueno, pues eh, gu baikor gaude, ikusiko duguz egertatzen den, eh? baina gu anuma horrekin gaude, eta baikor, eta nou, het is een harde zoektocht. Ik denk het heel moeilijk is. het kunstaaldeparment de is. Het aardewerk, als je is een frustratie, het is bereikt, je het Eran las palabras de Charo Castañares ayer mismo en directo en esa marcha de padres, madres y alumnos desde la Plaza Donantes hasta el Colegio Mendialdea. Eh, pues bien, como hemos mencionado antes, hoy a las 10 de la mañana los padres se concentrarán frente al Parlamento de Navarra y es que a esa misma hora se celebra una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara donde se debatirá una moción por la que se insta al Departamento de Educación a dar continuidad a la financiación del transporte público escolar en eh, varios centros. La moción eh, fue presentada por la mayoría de los grupos parlamentarios compuesta por eh, los eh, socialistas, el Partido Socialista, Nafar Rabai, Bildu y Izquierda Esquerra. Seguimos adelante y hablamos de la charla que tuvo lugar ayer en el Kulturgune de Berriozar. José María Esparza presentó su libro Mapas para una nación. Ayer, como hemos dicho, en el Kulturgune a las 7 de la tarde, también aprovechó para eh, presentar la exposición que lleva ya varios días abierta en el Kulturgune, donde se exponen algunos de los mapas y las referencias de Euskal Herria que ha recopilado José María Esparza en su libro. Su libro. Escuchamos lo que nos contaba ayer el editor. Bueno, el origen de, del libro, pues tiene que ver con, con un trabajo eh, largo que, que vengo haciendo sobre, eh, pues, la cuestión del navarrismo y esta negación absoluta de la, de la identidad navarra tal como se ha entendido en los últimos eh, siglos, uh -huh. que nos han transformado en, en, en cuatro días. En cuatro días de repente, pues, empezaron a decir que nosotros eh, ...no teníamos nada que ver con la comunidad autónoma vasca... ...que éramos eh, gente diferente... ...que los navarros no eran vascos... Mm. Que, que, la, que, ...que nunca da, habíamos tenido nada que ver con eh, le, con los vascos... ...que además, como decía Aizbun, el fundador de UPN... Eh, ...la palabra Euskal Herria se la inventó eh, Sabino Arana... ...una serie de barbaridades que cuando, cuando uno araña pero superficialmente un poco la historia más reciente y no te digo nada ya la historia más pasada te das cuenta que es totalmente diferente uh -huh. o sea, hay una uh -huh. quiero decir hay una, una estrategia de poder que en Navarra se, y en este país se concretó en, en una partición de, de nuestra eh, de nuestro país y de nuestra alma identitaria y siguiendo ese, esa motivación pues una de las cosas que, que ya se desataron fue cuando A partir del año 2000, el gobierno de Aznar empieza a decir que, pues, que Euskal Herria es una entelequia que nunca ha existido, mm. y comienzan además a, a, a prohibir el, el mapa de, de Euskal Herria en, en todos los lugares. En las escuelas, por ejemplo, mm. el, hay una orden de... Bueno, Zapatero dijo que, que, iba, que dio dos meses de plazo para que se cambiaría el currículum eh, escolar vasco quitando la palabra buscar la Bueno, una serie de, de barbaridades que hace, bueno, pues, pues eh, le, al final a uno le motivan a decir, vamos a echar un vistazo a los, eh, a los archivos uh -huh. y a ver qué, qué, quién se inventó el, el concepto de, de buscar la ría y qué, y qué mapas hay. Ahí teníamos a José María Esparza ayer aquí en Berrión y siguiendo adelante, dejando a un lado este tema, hablamos ya de Euskera, en concreto de las becas para el aprendizaje de Euskera durante el curso pasado, el 2011-2012 y es que el Ayuntamiento de Berriozar ya ha resuelto la concesión definitiva de las ayudas para el aprendizaje de Euskera durante el pasado curso. Los listados ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es y para cualquier información podéis acudir al Servicio de Euskera Municipal en el 948-300359 o euskara-berriozar.es. Y hablando de euskera, hoy es el último día para matricularse en los cursos breves dirigidos a padres y madres de niños y niñas que estudian en euskera. En los cursos se enseñará a ayudar a los padres a relacionarse con sus chiquis en euskera a través de canciones y juegos infantiles. De esta forma se ofrecerán pautas para leer un libro infantil en euskera sin casi conocer el idioma y también...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 13 de octubre, cómo ayudar en casa con las tareas escolares en euskera, un tema que preocupa a muchos padres y madres no euskaldunes. Como hemos dicho, la inscripción eh, está abierta hasta hoy en el teléfono 012, aunque tenéis más información en la página web municipal berriozar.es y en el teléfono 948 30 03 59. Y el euskera también es protagonista del de programa Minzaki, de Consistente en Grupos de Conversación para Practicar Euskera, donde se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo y otras personas euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera en el 948-30359 o en euskera.es y la presentación de la actividad tendrá lugar hoy en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar a las 7 de la tarde. Entre la agenda de hoy también está la charla de la que hemos hablado antes, ¿Dónde está el dinero de nuestra can? Así se llama la charla que ofrecerá Pachi Zamora, miembro del colectivo Contus, en el Kulturgune a las 7 de la tarde. Y siguiendo con la agenda cultural para los próximos días, os recordamos que este viernes se celebra el Día de la Independencia de Nigeria y para ello el Estado de Edo ha organizado varias actividades de 3 a 9 y media de la tarde en la pista Ilarguí. Y para concluir con la agenda de esta semana hablamos de teatro y es que el grupo Berriozartagra y Luna ofrecerá la obra Cerdo Agridulce, un doble estreno ya que por una parte estrena la obra en Berriozar y por otra parte eh, también eh, estrena el nuevo auditorio. Es que será la primera obra que se escenifique en este escenario. Se trata de una comedia, como su título indica, agridulce, a veces dulce, otras veces amarga, aunque, según la sinopsis, decididamente optimista para este tiempo tan complicado. La obra comenzará a las 7 de la tarde, como hemos dicho, en el nuevo auditorio y las entradas estarán a la venta desde una hora antes de que comience el espectáculo al precio de 6 euros. Pasamos ya a relataros brevemente las noticias de Nafarroa. Marta Vera, la consejera de Salud, insiste en negar que los inmigrantes irregulares estén desatendidos. A pesar de las denuncias concretas expuestas por los colectivos que trabajan con inmigrantes realizadas la semana pasada en el Parlamento, la consejera de Salud, Marta Vera, volvió a proclamar que en Navarra no se ha negado asistencia sanitaria a las, per a las personas sin papeles. Más que incidencia, creo que lo que se ha podido producir en Algunos casos son errores, insistió Vera, que sin embargo anunció que se introducirán elementos para relajar la exigencia de carecer de antecedentes penales para acceder al sistema sanitario. Asimismo, se exigirá un empadronamiento mínimo de un año en Navarra y abonar una tasa de 764,44 euros al año los menores de 64 años y de 2.675,62 los mayores. Junto a ello, quiso arrojar sombras sobre el testimonio de Médicos del Mundo en el Parlamento de que cada semana. Les llegan entre 4 y 6 denuncias de inmigrantes por desasistencia, señalando que su departamento únicamente tiene constancia de 3 casos. De la misma manera volvió a repetir que los inmigrantes que no puedan pagar la cuota anual podrán optar a una subvención que se sacará de los fondos de cooperación al desarrollo. Y el colectivo Tariac se encadenó en la audiencia de Pamplona contra la cadena perpetua. Cinco activistas del colectivo Tariac llevaron a cabo ayer una acción en el interior de la audiencia provincial de Pamplona para protestar por la situación de la presa Inés del Río, que suma 25 años de condena, pese a que en julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decretó la nulidad de la doctrina Parot. Sobre las 11 de la mañana, tres personas se encadenaron en una dependencia de la primera planta, mientras otra lanzaba Octa. Villas y una quinta colocaba pegatinas en contra de la cadena perpetua y por la libertad de los presos que han cumplido su condena. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta al boletín de hoy. Más información en próximas ediciones eh, en eh, la sintonía de Berriozari y Riatia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en aguzkiplaza.net.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 Y mientras escuchamos un poco de música, nosotros vamos a seguir adelante. Y en breve estaremos con todos vosotros y con Pachi Zamora que nos hablarán de la charla que ofrecerá esta tarde en el Culturgune con el tema de caja navarra. Y seguimos adelante en Berriozar y Riatía, en el magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzkiplaza.net. Y como os hemos mencionado antes, vamos a hablar de Caja Navarra en concreto de esa charla que ofrecerá esta tarde Pachi Zamora a las 7 en el Culturgune Y ya tenemos al otro lado del teléfono al propio Pachi Zamora, Kaixo Pachi Gunon. Bueno, pues eh, como hemos dicho, el trasfondo de la charla de hoy, de esta tarde, va a ser el, el Caja Navarra, todo el, el asunto de, del que tan poco conocemos. Eh, cuéntanos un poquito eh, por dónde va a ir la charla que nos vas a contar esta tarde. Eh, bueno, eh, para empezar eh, quisiera decir que yo eh, me ha tocado la China, eh, aunque estoy encantado de ir a Bergezar, eh, voy en representación de, de Contus, eh, y entonces, eh, Contos, es, como ya sabrán algunos de los oyentes, al menos, es una asociación de usuarios, consumidores y contribuyentes que lleva muchos años funcionando, <coughs> aunque a lo largo de estos últimos años ha aparecido y ha desaparecido en función de los casos que nosotros veíamos, porque Ajá. el principal objetivo de, de Contus es, digámoslo de una manera que se entienda bien, la lucha contra la corrupción. Eh, entonces, nuestros orígenes están en, en el caso Urralburu, donde conseguimos llevar a los tribunales a Gabriel Urralburu y, y a Otano. Ajá. Y entonces, eh, volvimos a la palestra un poco con el tema de la plaza del castillo y ahora eh, pues decidimos con el tema de la caja de ahorros de navarra eh, echar el resto eh, creemos que el tema de la caja de ahorros de navarra eh, de la desaparición de la caja de ahorros de navarra es el más importante que nuestra comunidad eh, ha sufrido desde hace muchísimos años eh, porque la caja de ahorros de navarra todos y todas sabemos que, que es el principal instrumento financiero ...que teníamos y que de la noche a la mañana... Eh, ...no tanto de la noche a la mañana como luego pues igual intento explicar... ...pues ha desaparecido... Uh -huh. ...entonces eh, las cosas no desaparecen por arte de magia... ...y lo que pretendemos en la charla pues es explicar... ...cuál ha sido esta historia... Eh, ...por qué ha desaparecido digamos... Eh, ...a cambio de qué, cuáles son las responsabilidades... ...y ver un poco eh, hacia dónde vamos... ...y explicar la lucha que, que vamos a mantener... ...porque es algo, el mensaje que queremos lanzar fundamental... ...es que nosotros hemos conseguido montar un buen equipo de, de, de gente que está trabajando... ...de activistas, de periodistas y de abogados... Mm -hmm. ...y queremos lanzar el mensaje de que más pronto que tarde... Vamos a empezar a sacar eh, cosas y va, vamos a exigir responsabilidades y creo que las vamos a conseguir. Mm -hmm. Por lo tanto, ese es el objetivo principal del colectivo Contus, ¿no? Depurar, que se consiga alguna, algún día depurar responsabilidades en eh, este asunto que, por otra parte... Eh, según Si hacemos caso a los eh, políticos, especialmente a los gobernantes de UPN y en este caso también del eh, PSN, la solución adoptada al final parece que no era de su gusto, pero era la mejor que podían tomar. Eso es lo que, lo que nos queda según lo que dicen... Sí, también dicen que cuando se produce un desahucio y te rebajan un poquitín, aparte de quitarte la casa, te rebajan un poquitín la deuda que tenían, pues es lo mejor que han podido hacer. Mm. Quiero decir con esto, es, una, es, es tan triste que, que no merece la pena ni, ni, ni hacer chistes sobre el caso. Vamos a ver. Eh, el, la, la política que han seguido los dos partidos que nombramos mm. es la de decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha ocurrido en la CAN porque ha sido responsabilidad de los gestores. Mm. Esto es eh, mentira O sea, lo podemos decir más alto Pero no más claro Es falso ¿Por qué? Por la sencilla razón De que eh, los políticos representantes de UPN y PSN Han sido responsables de la Caja de Oros de Navarra Al menos personalmente hasta 2010 Y después dejando en manos de unos gestores Pero colocados, digamos, por ellos Hasta la fecha mm. eh, Primera responsabilidad Hay una cosa muy curiosa que, que, que están intentando hacer cada vez que en el Parlamento, o nosotros en rueda de prensa, o la gente les menta el tema de Caja de Arros de Navarra, primero, se ponen muy nerviosos, y segundo, miran para otro lado, y tercero, dicen lo que tú acabas de plantear, es que, que bueno, que al final eh, Caixa eh, es lo, peor, lo menos malo que podía ocurrir. hombre, si menos malo llamamos a que este año Caja de Arros de Navarra lo que va a hacer es gestionar 18 millones de euros de obra social, después de haber sido hace 10 años la caja de ahorros más solvente del Estado, uh -huh. pues yo creo que la diferencia es, es abismal, ¿no? Aquí lo que no quieren hacer ver es que el, el lema que nosotros tenemos como contus, como tú decías, es eh, exigir responsabilidades, pero también exigir transparencia, que uh -huh. es lo que no está habiendo. Y si os parece, pues luego os comento por qué no se está dando esa transparencia. Bueno, pues eh, si quieres podemos empezar a hincarle el diente al, al tema que desde luego tiene mucha amiga... ...y sí, sí. a veces es difícil saber por dónde empezar, pero si te parece podemos ver, por ejemplo, por qué en eh, apenas eh, un par de, de años... Eh, bueno, incluso menos, um, Caja Navarra, de, de, a través de su integración en Banca Cívica primero y luego en, en la Caixa, ha perdido pues, casi un, un 90%, creo que era, de su, de su valor, ¿no? Eh, pues sí, hombre, los ahorradores navarros han perdido el 80% de lo que tenían eh, mm. en, en cuatro días. Pero eh, nosotros cuando, cuando empezamos a trabajar este tema, también... Pues la idea que teníamos era esa, pues que los dos últimos años ha sido horrorosos, pero luego estudiando el tema, el tema viene de más atrás. Mm. Eh, el tema eh, tiene un origen muy claro, eh, que es la llegada de Enrique Goñi a, a Caja de Ahorros de Navarra, eh, Enrique Goñi llega en el año 2000 a la Corporación Industrial, hace una primera intentona a Miguel Sanz de colocarlo, no puede, y lo coloca al frente de la Corporación Industrial, que digamos que son pues, todas las acciones e inversiones industriales que tiene Caja de Ahorros de Navarra, pero poco después, ya en enero de 2002, Goñi se hace, se hace con el poder dentro de la Caja de Horos de Navarra y eh, comienza una, una gestión absolut absolutamente iluminada de, de, de una persona megalómana a la que se le deja hacer. Porque lo que no vale es de Enrique Goñi tiene su responsabilidad, como ahora veremos, pero lo que está claro es que eh, el Gobierno de Navarra tiene una responsabilidad clarísima en, todo es, en todos estos hechos. No solamente porque, ellos, porque los miembros del Gobierno de Navarra estaban en su Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva, sino porque al final, contra lo que dicen desde UPN e incluso desde el PSN, porque por primera vez en los últimos estatutos que han cambiado, que los han cambiado hace dos días aparece la palabra privada en los estatutos. Vamos a ver. La gente tiene que tener claro esto, porque mucha gente nos pregunta, ¿pero de quién es Cajadores de Navarra? Efectivamente, Cajaros de Navarra es una entidad privada, vamos a decirlo así, pero que es falso. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Uh -huh. Cajaros de Navarra tiene un estatuto de caja de ahorros, cuyo objetivo estatutario es combatir la usura desde sus orígenes uh -huh. y ayudar a desarrollar a la comunidad en la que, en la que existe. Y es... ...propiedad no responsabilidad de los fundadores, no es que sean dueños, son los responsables... ...que al uh -huh. fin y al cabo viene a ser lo mismo, y los responsables son el gobierno de Navarra... ...y el ayuntamiento de Iruñía, uh -huh. entonces esos son los, los dueños reales, y de hecho, ahora mismo que se van a volver a elegir... ...a los responsables de la caja, eh, más de la mitad van a ser elegidos directamente por el gobierno de Navarra o por Yolanda Valcina. Con lo cual a estas alturas decir que eso es un ente privado Pues es básicamente, básicamente mentira mm. Entonces eh, yo lo que quería eh, destacar Aparte de, de, esta, de esta falsedad Primero ellos están mirando para otro lado Y diciendo que, que esto es una cosa que no tiene nada que ver Y eso hay que dejarlo claro Caja de Arros de Navarra, el gobierno de Navarra y los políticos Tienen una responsabilidad directa Y luego está Goñi ¿Qué ha ocurrido eh, con Goñi? Pues esta es una de las claves de toda esta historia, nosotros hoy en la charla explicaremos bastantes cosas, pero hay algunas que no podemos todavía contar porque están en, en un proceso de investigación, nos hemos encontrado con mucha más eh, porquería, entre comillas, de la que nos esperábamos, la verdad. Eh, Goñi es una persona que aparece en Navarra sin ser ningún ejecutivo destacado de nada, en cuatro días hace el hombre más poderoso de Navarra, hace y deshace, eh, a lo largo de los años todo el mundo pues, pensaba que era una persona muy vanguardista y que estaba haciendo cosas muy, muy novedosas, pero poco a poco quienes saben de, del tema se dan cuenta de la, de, la, de la deriva que esto está adquiriendo y, y son precisamente los ex-rectores de, de Ahorros de Navarra, el, los ex-directores y ex-subdirectores, quienes comienzan a estudiar en profundidad del tema y hacen llegar tanto a Yolanda Barcina como a Miguel Sanz, como a José Antonio Asiáñez, es decir, los máximos responsables de la Caja de Ros de Navarra, uh -huh. hacen llegar estudios económicos, eh, en secreto, digamos, de forma personal, avisándoles de la, de la, de, de, de la, de la desaparición de la Caja de Ros de Navarra con total inminencia. Y nadie dice nada. Todavía estamos por escuchar una sola crítica pública de estos responsables políticos sobre la gestión de Enrique Goñi. ...no solamente eso, sino que tras la desaparición... ...y la compra de Caixa... ...el señor Enrique Goñi... ...sigue en un puesto destacado dentro mm -hmm. de la Caixa... ...ante eso... ...yo creo que todos deberíamos preguntarnos... ...¿quiénes son sus padrinos? ¿Y vosotros lo sabéis en Contus? Sí. O... Bueno, vosotros, vosotros, <risa> estudiándolo todavía no podemos adelantar... ...hay muchas historias que... ...que tenemos entre manos... ...la cosa va a ir poco a poco... ...a vosotros os cuento... ...así de antemano que creo que... ...en breve, pues... ...en, en menos de 15 días vamos a salir en rueda de prensa eh, con otro, vamos a ir poco a poco con temas que vamos atando uh -huh. y que y que son pues vergonzosos eh, y que son desde nuestro punto de vista delictivos eh, a, al fin y al cabo la reflexión no es muy difícil eh, una caja de ahorros de Navarra que era una entidad solvente con mucho dinero y que de repente ha desaparecido en algú, por algún sitio se ha tenido que ir lo que no uh -huh. puede ser es que pretendan echarle la culpa a eh, que es una de las intentonas a la crisis mundial bueno la crisis mundial puede afectarnos y puede haber afectado a caja de Navarra nadie lo duda pero hay otras cajas a las que a las que no les ha afectado uh -huh. y no solamente eso eh, aquí tenemos aunque ha ocurrido en otras cajas de ahorros aquí tenemos variantes por ejemplo el tema de las dietas mmm, que sí afectan a políticos ...directamente... Y, ...y otra serie de historias que ya os digo... ...que si queréis pues podemos ir desarrollando... ...el por qué desaparece la CAMP... Tiene, ...tiene varios factores... Varios, ...todos ellos complementarios... Eh, ...por ejemplo, la megalomana expansión... ...que, que Enrique Goñé dirige... ...vamos a ver, Navarra tiene... ...600.000 habitantes digamos... ...no es normal que en un momento dado... ...en cuatro días cajadores de Navarra... ...tenga casi más oficinas fuera de Navarra que dentro... Mm. ...no es normal que Caja de Oros de Navarra abra una oficina en Washington, inaugurada, por cierto, por, por el señor Garín y la Infanta, con Sanz y, toda la, eh, la, mm. y, y todos los demás que acudieron a Washington, y que, por cierto, es una oficina sobre la que Caja de Horos de Navarra sigue pagando el alquiler y sigue manteniendo trabajadores. Que nada más, cuando te lo cuentan, pues se te queda el cuerpo y dices, pues bueno, estamos, nos hemos vuelto locos mm. o qué. Eh, Caja de Oros de Navarra, eh, después de haber respetado durante años, digamos, pues porque existe todavía una mancomunidad, digamos, una federación de cajas de ahorros vasco-navarra, y cada una tenía su territorio, Enrique Goñi inicia una expansión, abre ciento y pico oficinas en la comunidad autónoma vasca, eh, pagando unos precios eh, absolutamente desorbitados, cuatro ¿eh? millones de euros por la sede de Bilbao, bueno, en fin... Y, y, y se llenan de, de, de oficinas. Pero parecía que aquellos eran tiempos de bonanza, ¿no? Porque Pero la expansión que, de que... Caja Navarra fue espectacular durante algunos años. Claro, lo que ocurre es que ya todo el mundo veía que eso no era así. Y mientras otras entidades bancarias se iban retirando, Enrique Goñi seguía con su expansión. No había por dónde cogerlo. De hecho, eh, Caja de Rosa de Navarra ha llegado a tener oficinas abiertas donde había más trabajadores que clientes. Mm. Eh, Han, ...han abierto oficinas... Eh, ...incluso el Banco de España les llegó a dar un toque... Eh, ...tuvieron que recalificar y re, renombrar en vez de oficinas... ...les llamaban de otra manera a, nombrando un director de zona... ...porque no había por dónde cogerlo... ...pero no solamente eso... ...Enrique Goñi eh, compró un piso en Madrid para su uso... ...tenía un coche blindado exactamente igual al, al de Sanz... ...y luego realizaba una serie de viajes a Europa... ...con un montón de gente, con sus mujeres y tal... Eh, ...millonarios para promocionar su entidad... Eh, tenemos el tema, por ejemplo, que, que viene un poco a, a, a, a ilustrar cómo era el personaje, ¿no? El tema de Sabiólogos, famoso. Uh -huh. el, tema, el tema de Sabiólogos costaba una millonada todos los años. Eh, y era todo pues, pues para hacerse ver como uh -huh. que, que era lo más vanguardista, lo más importante este... del mundo, pero claro, eso lo pagábamos entre todos. Uh -huh. ¿En qué consistía este, este programa? O esa, esa bueno, Sabiólogos se inició... ...era, pues, un, un, una empresa que se creaba en, en, este, en este sentido... ...y, y entonces, eh, ya siento, me parece que están llamando, pero... Eh, eh, sí, oímos un pequeño pitido, pero vale, el, o sea, podemos seguir, creo yo... La biólogos ¿eh? es una empresa que monta Cajadores de Navarra... ...con la intención de conversar con empresarios, con, con, con gentes... Eh, ...sobre el futuro, sobre la empresa, etcétera... ...al final lo convierte en una especie de presentación pública en la que, eh, vamos a ver, eh, trae a la gente más importante del Estado desde el punto de vista económico uh -huh. y eh, al final acaba haciendo en alguna ocasión un libro que presenta en Madrid, por cierto, en la casa del ABC, y en la que, por cierto, invitaron como político, expolítico, al expresidente Urralburu por ejemplo. Uh -huh. eh, yo no sé si es que se querían rodear de lo mejor de cada casa. Ah, de o que... Entonces, <risa> más que nada era darse a conocer y él, yo creo que aquí lo que ha habido ha sido el intentar él colocarse entre la élite del Estado. Enrique Goñi no era nadie cuando llegó a Cajadores de Navarra... ...y de repente se vio que con el dinero de Cajadores de Navarra... ...pues podía hacerse un hueco entre los grandes del Estado. Hmm. Por lo tanto, no sé si tenemos que ver esto como una gestión chapucera... O, ¿O hay intereses ocultos detrás? Es decir, ¿esto ha sido una demolición o ha sido un accidente lo de Caja Navarra? ¿Una demolición planeada y controlada o ha sido un, una, un fruto de, de, de, de, de errores de bulto? Bueno, pues yo creo que las dos cosas. La, eh, ha habido errores de bulto, como por ejemplo toda esta expansión eh, megalómana, pero luego también ha habido operaciones financieras que son ajenas a la cultura que tenía la propia entidad. Mm. Operaciones financieras... Eh, ...de muy dudosa legalidad... ...que también que estamos eh, investigando... ...y que todavía no podemos eh, salir... ...pero sabemos que las hay... ...ha habido una exposición al, al ladrillo... Que, de, ...que llega a límites insospechados... In eh, ...por ejemplo ahí tendremos que nadie sabe... ...quién ha, ha sido el que ha, ha pagado ...digamos, el agujero de Gendulain... Mm -hmm. eh, Luego tenemos, por ejemplo, una política interna de prejubilaciones que ha costado más de 300 millones de euros a Caja de Ahorros de Navarra, eh, fichajes millonarios que hacían fuera que luego han tenido que echar con indemnizaciones también millonarias. Por ejemplo, Oderiz, uno de los hombres fuertes de Caja de Ahorros de Navarra, que se va, ha salido con la fusión, digamos con la absorción de, de la Caixa, se va a llevar en, en indemnización un 1% de lo que vale la Caja de Ahorros de Navarra. Entonces tú me dices, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de poder, de dinero, de influencias, eh, que iremos desarrollando a lo largo del tiempo. Ya os digo que ahora hay cosas que no podemos contar, pero lo que es más que evidente es que nuestra Caja de Ahorros de Navarra, que en un momento de crisis como el que tenemos ahora, sería fundamental para ayudar tanto a autónomos como a empresarios con líneas de crédito como a trabajadores con el tema... Porque Caja de Ahorros de Navarra sigue haciendo desahucios, mm. no nos olvidemos. Mm. Sin embargo, no pide responsabilidades... ...a los peces gordos que le han dejado ahí un agujero terrible... ...entonces eh, claro. lo más preocupante es que nadie ha movido un dedo... Uh -huh. ...entonces mm, mm, es muy, muy representativo lo que ha ocurrido en el Parlamento... ...en los últimos meses, ante preguntas eh, fundamentalmente... De, de, ...del grupo de Bildu, eh, en Izquierda Unida, nosotros hemos estado con Izquierda Esquerra con Nazarraba y con Bildu, los tres han mostrado completamente de acuerdo con nuestro trabajo y dispuestos a apoyarnos, eh, pero en este caso Bildu realizó una serie de preguntas muy concretas ante las que su respuesta ha sido por parte de UPN acudir a los tribunales, por parte del PSN esto es lo que hay y ninguno de los dos quiere entrar en profundidad a, a ver, porque lo que estamos pidiendo es Que si realmente tienen razón, pues que nos lo demuestren, que, es que nos demuestren que no ha ocurrido nada, que esto ha sido consecuencia de la crisis y de una mala gestión. Entonces eso es muy fácil de, de ir al Parlamento y explicarlo, pero por lo visto... No están, por lo visto hasta ahora, no están por la labor. Ese era precisamente otra de, otro de los factores que mencionabas al principio, ese oscurantismo, esa opacidad que ha impregnado todo, todo este proceso, ¿no? Porque digamos que eh, la ciudadanía, ¿qué sabe de todo este asunto? En apenas la punta del iceberg, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas ocultas y el objetivo, hombre, una de las cosas que nosotros aquí nos hemos topado con varios problemas, porque tiene varias patas el tema. En el tema político, en cualquier sitio eh, que se autodenomine democrático, eh, está claro que aquí hubiera habido una comisión de investigación en el Parlamento. Eso es mm, evidente, a la que se ven obligados a acudir todos los protagonistas del entuerto y allí se dan explicaciones y, y luego se toman decisiones. Sí. Por otro lado, está el tema de que en Navarra hemos sufrido un fiscal general. ...que debiera haber actuado sin lugar a dudas... ...como han actuado en Madrid, por ejemplo... ...con el tema de Bankia... ...y que aquí, pues el señor Muñoz... ...que por suerte se ha ido... ...esperemos que el que venga eh, coja el toro por los cuernos... ...pues no ha querido en ningún momento... Eh, ...y se ha hecho, ha hecho como que aquí no pasaba nada... ...cuando eh, había cosas que han estado en la opinión pública... ...han estado en los medios de comunicación... ...como por ejemplo el tema de las dietas opacas... ...con los que tenía que haber tomado medidas... ...porque no olvidemos... ...que este debacle se ha producido... ...mientras había responsables políticos... ...de la entidad que estaban cobrando... ...sin que nadie lo supiera... ...y sin tener por qué. Es que por, ese era otro de los temas... ...que salió a la luz... ...bueno, recientemente iba a decir... hará a cosa de, de un año y, y pico... Eh, ...representantes políticos que se reunían... Eh, ...y no se sabe muy bien qué funciones tenían... ¿no? En, ...en esas comisiones por las que sí que cobraban. Bueno, pues este es uno de los temas que nosotros como bien sabe todo el mundo, eso estuvo encima de la mesa, les ha costado el tener que renunciar a todas las dietas, luego se han subido el sueldo por otro lado, pero bueno, en principio ya de caja de ahorros de Navarra nadie va a cobrar dietas, eh, pero es un tema que, que no está cerrado, eh, ya siento no poder eh, contar más cosas, pero es que... <risa> no, no, más. Yo creo que bastante es con lo que todo, todo lo que nos estás contando. Es un tema que no está cerrado, es lo único que os puedo avanzar y que vamos a insistir porque no hay por dónde cogerlo. Nosotros desde Contus dijimos ya en la, en la primera comparecencia ante los medios de comunicación, que nosotros no íbamos a entrar, por ejemplo, a decir si eh, los políticos cobraban muchas dietas o pocas, si 2.800 euros por una reunión era mucho o era poco. Nosotros lo que vamos a entrar es a, si un político ha cobrado un euro por nada, eso es lo que vamos a denunciar. El resto ya es... Eh, ...ya es de, de, de, otro, de otro departamento... Sí. Eh, ...de la misma manera que también dijimos... porque bueno, hay mucha gente que está desde UPN... ...están intentando vender... Que, ...que todo esto es porque no nos hemos unido... ...que queremos... ...la, la gente que es nacionalista quiere vincularlo... A, que, ...a la no unión con las cajas vascas... ...en fin, desde Contus, desde luego... ...nosotros no entramos tampoco a eso... ...nosotros simplemente denunciamos... ...la desaparición de caja de ahorros de Navarra... Sí. ...lo otro, que quizás sí que tenga que ver... ...en todo este proceso... ¿Eh? sobre todo, pero tendrán que dar explicaciones precisamente ellos, porque mmm, la reflexión final de todo esto, que todavía no hemos llegado a las conclusiones, pero sí que podría ser que aquí ha habido una cabezonería, digamos, por parte de, de, los, de algunos políticos, por no querer eh, de ninguna de las maneras entrar a, a una dinámica de, de entendimiento, de, de fusión o de lo que sea, con unas cajas vascas... Eh, Esto es una, una, una cuestión ante la que los anteriores gestores de Cajaros de Navarra, que no destacan precisamente por, su, por ser proclives al nacionalismo vasco, pues más o menos todo el mundo tenía claro que aquí iba a tener que haber una serie de fusiones, pero si tú quieres hacerte un socio, tendrás que hacerse, hacerte socio de alguien que comparta tu territorio de alguna manera y, y que sea... Eh, digamos, rentable, ¿no?, mm. que, que, tenga una, que tenga un peso específico en su territorio y que las cosas vayan más, más o menos bien. Lo que no puede ser es que al final nos hayamos tenido que fusionar ...con caja Sol que era un agujero negro impresionante. Bueno, pues con esa reflexión nos quedaremos. Pachi, sabemos que estás muy ocupado... ...que dentro de breves minutos concederás otra entrevista... ...a ¿Sí? otra emisora y por lo tanto no queremos robarte vale. más tiempo. Es que, es Ricasco, de verdad, estaremos oye. atentos a la charla... ...de esta tarde, a las 7 en el Kultur Gune ...y veremos qué más, cuenta... más cosas nos, nos cuentas entonces. Vale, ¿eh? oye, pues muchísimas gracias por escuchar y animaros a ir a la, a la charrica Es que es ¿vale? mi casco, agur Agur, es que es casco, agur Die laat ik, ik ga erbij, zappen, ripaper, den, den borago aan, cosetti, den Y tras hablar de este tema tan espinoso, tan polémico como es el de Caja Navarra, nosotros nos vamos a marchar. Hasta aquí ha llegado el magazín de hoy. Recordad que mañana estaremos de nuevo con vosotros a las ocho y media con el Boletín Informativo en Euskera y a partir de las 9 con el magazín Berrión. Todo ello aquí en el 100.8 de FM, en Berriosari y o en eguskiplaza.net. <música> Betico a biar arte, chincho a ayo...